Bueno, y como habíamos anunciado en el sumario del programa de hoy, eh, hoy toca de nuevo tertulia política. Ya tenemos a nuestros tres colaboradores de esta eh, tertulia, a Antonio Yánez, José Antonio Navidad y Félix Puyo en los estudios de Berrizar y Ratia. Antes de nada vamos a saludar a nuestros tres eh, invitados, a Antonio, José Antonio y Félix. Eh, Unon. buenos días. Hola, no, no. Días. No, no. El tema que pone encima de la, de la mesa hoy es la valoración de las elecciones eh, europeas que se han celebrado hace eh, dos semanas Ante la alta participación que, que han tenido los comicios europeos en, en Berriozar ¿Cómo, cómo valoráis eh, desde vuestro punto de vista eh, las elecciones europeas? Bueno, sí, hombre Alta participación, sí que es cierto que ha habido una alta participación, si la comparamos con lo que fue hace cinco años, en el 2009, pero bueno, hay que, hay que, hay que dejar de negar lo evidente, y es que, que sigue estando por debajo del 50%, ¿no? teniendo en cuenta que en otras elecciones, sobre todo municipales, rozas casi el 70%, pues sigue siendo una participación bastante, bastante escasa. Pero sí que es cierto que cuando en otros lugares, sobre todo del resto del Estado, eh, esa participación ha estado en cotas pajas y e incluso en sitios por debajo de lo que había sido hace cinco años en vez usar, hay que remarcar precisamente que se hayan dado esos, esos siete puntos por encima ¿no? y luego valoración así a grosso modo y por, por empezar pues es, yo creo que los resultados al final te dejan hacer una valoración que que es objetiva, ¿no? es decir, a mi juicio pues el claro vencedor de lo que han sido las elecciones europeas ha sido H. EH Bildu, en los datos me refiero, hay unos muy buenos resultados también de otros sectores como Izquierda, Esquerra y, y Podemos, y luego unos muy malos resultados, de, a mi juicio, de las fuerzas políticas que hasta ahora han estado más identificadas con lo que es, por eh, lo, lo, lo, lo menos con lo que desde, desde la izquierda de Berchale se viene diciendo lo que es el régimen, que es eh, UPN-PP, y le digo conscientemente UPN, aunque soy consciente de que no se presenta a las elecciones, pero al final, a mí me parece que la debacle política que tiene, la, eh, la debacle electoral que tiene el PP Es, al final, porque quien es su principal sustento electoral cuando no se presenta, eh, también la sufre, y, y el PSN, ¿no? También un poco, a mi juicio, fruto de, pues de la penuria política que lleva en los últimos años, ¿no? Uh -huh. José Antonio. Sí, bueno, yo sí que hay que decir que evidentemente la participación pues no ha sido quizás lo catastrófica que se, que se vaticinaba desde algunos estudios sociológicos que se publicaban meses antes, e incluso pues varias semanas antes por el CIS, pero evidentemente pues la participación no es la que nosotros eh, querríamos, ¿no? Eh, por tanto, en ese punto, bueno, pues hay que decir que no es todo lo malo que hay, ¿no? Pero bueno, está... Relativamente, relativamente bien, podríamos aceptarlo, pero es verdad que, que la mitad, más de la mitad de la gente, pues no, no ha venido a votar, y eso, pues, eh, en primer lugar, yo creo que invitaría a darle una vuelta eh, a todos, ¿no? Y en segundo lugar, pues es evidente que para el Partido Socialista no ha sido unos resultados buenos, han sido unos resultados muy malos, eh, pero bueno, también hay que decir que. Que en Berriozar pues somos la segunda fuerza, si no me equivoco. Con lo cual, bueno, o sea, de alguna manera, eh, la fuerza del PSN se ve eh, en este pueblo. ¿no? Eh, también es verdad que en otras elecciones pues, eh, éramos la, la más votada, pero tampoco se pueden extrapolar los datos de las elecciones europeas A unas elecciones municipales o a unas elecciones forales La verdad es que eh, habría que ver los datos Pero son muy distintos eh, Incluso en, en votaciones simultáneas Como las forales y las municipales hay, hay, hay mesas que no coinciden para nada Los votos de una y otra formación ¿no? Por tanto, pues, eh, yo creo que De cara a nosotros pues, ya hablaremos también Más eh, largo y tendido Pero bueno, darle un, una vuelta también A lo que es eh, La situación del, del partido Yo creo que además a nivel federal, pues están tomando ya las primeras decisiones. Es verdad que quizás deben ser más ambiciosas de lo que algunos quisiéramos, pero bueno, en principio eh, son unas elecciones que no son unas generales, no son unas orales, no son unas municipales y es verdad que Europa ahora es muy importante por todas las decisiones que se están produciendo y todo lo que afecta a los ciudadanos, pero creo que, que es un aviso también eh, de los ciudadanos hacia cosas que no gustan de ...de la clase política en general, aunque en Berriozar es verdad que, que todos trabajamos... ...y que a veces nos encasillan en sitios donde no, no debiera ser, pero bueno, luego, luego seguimos hablando. Antonio Yáñez, que hoy además te estrenas en esta tertulia política de Berriozar y Ratía, ¿qué valoración haces de la misma? La valoración de izquierda-esquerra, como no podía ser de otra manera, es positiva. Entre otras razones porque los que venían siendo de normal sacando mayorías y eso pues han pegado el tortazo. La derecha ha perdido su mayoría pero de una forma estrepitosa. El PSN les ha acompañado posiblemente por las políticas que venía haciendo y embarcado pues junto a OPN. Eh, todo esto ha podido ser por el tema, bueno, ya se ha comentado la radio y eso, arrastrado por el tema de las mociones, Malcina, podíamos tener otro gobierno y eso. Pero como he dicho, izquierda izquierda positivo, hemos triplicado, hemos triplicado, eh, junto a lo que sacamos en el 2011, virdo eh, ha sido la fuerza más votada, El PSN, a pesar de que es la segunda fuerza, efectivamente es la segunda fuerza, pero ha bajado ha bajado en la mitad, aquí en Berrezal. El PPS, el PPE, ha quedado por detrás nuestra y tenemos los votos del Podemos, que por así decirlo, nosotros, pues, nos, vamos, estamos, a, a pesar de que en algunos casos se ha comentado de que si nos han quitado votos o eso, en ningún momento nosotros valoramos que Podemos nos hayan quitado votos al contrario, creo que en el futuro nos encontraremos y ahí estaremos pero estamos, estamos muy satisfechos con, con estos resultados eh, conforme a lo que en algún momento habéis eh, comentado tanto Antonio como José Antonio, bueno, el PSNF que ha bajado en votos con respecto a, a las ele a elecciones anteriores eh, europeas, eh, no sé si habéis valorado pues, de alguna manera eh, esa bajada de votos o esos cambios de votos que ha habido, eh, en, bueno, en base a qué se ha podido dar. Bueno, yo creo que es evidente y además eh, yo creo que esa reflexión no solamente la estamos haciendo los compañeros de Berriozar sino también a nivel federal, ¿no? Es decir, que, que ahí hay mucha gente que no nos ha dado el apoyo, que se ha quedado en casa o que ha votado a otras formaciones políticas. Podríamos hablar de, de, del caso de Podemos o el caso de izquierda eh, plural o izquierda-izquierda en el caso de Berriozar y, y eso pues eh, da que pensar, ¿no? Eh, quizás eh, pues falta una renovación por parte de, de, de nuestros líderes, falta un discurso Más, eh, más apegado a las realidades ciudadanas, ¿no? ¿no? A veces, yo no sé, ha sido una campaña también a veces pues muy monopolizada en que sin Cañete ¿no? dijo una cosa contra Valenciano y tal y, y en realidad eh, pues, yo entiendo que nuestro partido entiende que muchas veces quizá nos centramos en el y rafe en el, las peleas, bueno, pues eh, de debate político que a la gente de la calle que no tiene empleo, que tiene problemas pues muy graves pues realmente no... No, no, lo, no visualizan que ese discurso eh, conecta con los problemas que ellos tienen. ¿no? Yo creo que el caso de, de la irrupción de Podemos o, o, o lo que es el aumento de voto de Izquierda Unida va un poco por, por, por esa línea, ¿no? que quizás eh, es verdad que como no han tenido un desgaste de gobierno pues es más fácil que puedan arañar ese tipo de votos. ¿no? Pero yo creo que al final hay que darle una reflexión más general y, y actualizar el, el, el mensaje y sobre todo ganar en credibilidad, que es lo, yo creo que es lo más importante. Uh -huh. Sin embargo, eh, la coalición EH Bildu ha subido eh, cerca de 300 votos en esta... No sé si eh, habéis hecho alguna, alguna valoración, eh, Félix, de qué ese trabajo eh, se ha hecho para que, para que dé esos frutos, ¿no? Sí, hombre, yo creo que antes, eh, cuando se ha comentado que no son extrapolables los resultados, evidentemente eh, sería un ejercicio muy responsable tratar de hacer una extrapolación total... ...de los resultados actuales de las elecciones europeas... ...con lo que pueden ser unas, unas municipales o unas forales... ¿no? ...sobre todo por la falta de participación... ...porque hay que reconocer que al final la abstención afecta a todo el mundo... ...es decir, no todo el mundo tenemos el mismo... ...hemos sacado el mismo número de votos que puede sacar en unas municipales... ahora ...teniendo en cuenta que hay casi un 20% menos de gente que participa... ...de forma directa ¿no? en estas elecciones... Pero el hecho de que no sean extrapolables no quiere decir que no marquen ciertas tendencias, ¿no? Y ese es el, el análisis que se hace. Lo correcto es que, desde viendo esa tendencia, lo que sí se tiene en cuenta, por lo menos desde H. Bildu, es que H. Bildu entiende que está eh, bien posicionada a envergonzar a afrontar los próximos comicios, los, los próximos comicios locales, ¿no? es decir, Y también es muy consciente del valor de los, 800, de los 811 votos porque... Eh, ...la gente no vota exclusivamente pensando qué va a hacer EH Bildu... ...o qué va a hacer Izquierda Esquerra o qué va a hacer el PSN en Bruselas... ...la gente vota en función de sensaciones, de reflexiones... ...y de experiencias y vivencias que ha tenido a lo largo de todos estos... Eh, ...estos últimos meses en clave política, ¿no? Ahí es donde hay que entender la debacle de determinados sectores políticos... ...y ahí es donde hay que entender la ascendencia de otros sectores políticos... ...como el que puede representar EH Bildu o el que puede representar la izquierda estatal, ¿no? Es decir, en ese sentido es la, la reflexión positiva que se hace desde HVD, es decir, se está muy bien posicionado para afrontar unas elecciones favorables y municipales, desde la humildad se hace esta reflexión, teniendo en cuenta que aún hay que, eh, que hay que seguir trabajando en la línea en lo que se está trabajando, porque se entiende y se en esa reflexión se comparte que la gente cuando ha dado ese apoyo mayoritario a H. Bildu lo hace también consciente de, a la hora de hacer una valoración positiva del trabajo que H. Bildu está realizando, tanto en lo que pasa en la institución foral como en lo que pasa en la institución local. ¿no? Uh -huh. Y cuando hablamos de, de resultados electorales y de, de mostrarnos contentos y contentas, no hay que hacerlo solo desde un punto de vista partidista o, o desde un punto de vista de, de, del propio partido o la formación política. ¿no? Yo creo que es un motivo de felicitación para el conjunto de los vecinos y vecinas de Berriozar que cada vez más en Berriozar se está votando en clave de izquierda y cada vez se está votando más en clave de justicia social, en clave de, en clave de solidaridad y en clave incluso de, de resolución de conflicto, ¿no? conflicto político en clave de resolución democrática. Las formaciones políticas que de un modo u otro estamos involucradas en ese tipo de dinámicas sociopolíticas estamos siendo... Viendo que hay un mayor refrendo a la hora, a la hora de nivel electoral. Quienes eh, han tenido responsabilidades políticas precisamente en el camino contrario, en la dirección contraria, están sufriendo mayores penurias. ¿no? Eso es lo que llevamos. En algún momento eh, los tres habéis eh, mencionado a la, nueva, a la nueva formación Podemos y bueno no sé qué valoración hacéis de, de esta disrupción que ha tenido eh, y de, de esa manera tan, bueno, pues, eh, tan llamativa, vamos a decir, desde, desde el punto de vista de los, de los medios de comunicación, que es el primer año que se presentan y nada más que en Berriazar consiguen 246 votos. No no sé qué valoración eh, hacéis eh, de, del trabajo que ha hecho Podemos. no Sí, pero yo quería hacer un inciso que nosotros desde izquierda a izquierda, es verdad que, que H. Bildu ha tenido unos resultados notables de hecho se ven pero que para nosotros pensábamos que incluso podían ser más porque está Bildu está Navay y eso ha sido pues vamos para nosotros los resultados podían haber sido mayores incluso para alguno de ellos que yo he comentado con ellos pero bueno están satisfechos pero podían haber sido mayores Izquierda-esquerra o izquierda a nivel estatal, izquierda-unidad, los resultados son como ha sido aquí, hemos triplicado en todos los sitios. ¿Por qué? Pues porque así como podemos, igual nosotros eh, nos hemos hecho menos, pero hemos estado en todos los sitios. Tal y como está la sociedad a nivel estatal, la situación es muy crítica, es muy crítica en desopcios Es muy crítica en todos los recortes que estamos teniendo, en sanidad, eh, en todo, eh, eh, nos están dejando sin trabajo y hemos estado y estamos en todos los sitios donde se nos vea y apoyando todas las luchas. Vamos a seguir por esa línea, es la línea que nosotros creemos que nos ha hecho subir y es la línea por la cual nosotros pensamos también que Podemos ha sabido recoger... Todo esto, el 15M, el 22M, se ha hecho esto, se ha hecho... Ha tenido unas posibilidades que quizás otras formaciones políticas no hayan tenido, como los medios estatales que ha tenido el dirigente de Podemos. Y bueno, eso le ha servido mucho, no cabe duda. Pero ni siquiera ellos, y ha sido una sorpresa para todos, para todos yo creo, que hayan conseguido cinco parlamentarios europeos. Es que ha sido una sorpresa para todos. Ellos pensaban sacar representatividad, pero tampoco nunca habían pensado con cinco. ¿Ha sido así? Oye, nosotros ahí estaremos y si en algún momento determinado, que, como hicimos para, para ir a las europeas, si en otro momento determinado Coincide que se pueda unificar la izquierda, nosotros eh, a nivel estatal, izquierda plural, ya íbamos 13 formaciones políticas, con lo cual eh, no nos temblaría el pulso en poder hablar con ellos. Bueno, yo ya lo he comentado antes que, que yo creo que, que Podemos al final ha, ha aglutinado a un discurso eh, o ha podido captar a personas que se han identificado muy bien con el lenguaje sencillo eh, que representa también un poco lo que decía Antonio del, del 15M, ¿no? un movimiento social y que, que mucha gente decía, oye, ¿por qué nos presentáis a partidos políticos? Si incluso se criticaba ¿no? que no se hubieran presentado. Bueno, pues... No se identifican realmente con el 15M, pero bueno, todo el mundo puede decir que por lo menos parten de ese magma social, de, de esas mareas y de, y de muchas otras cosas, ¿no? Y, y evidentemente hay que decir que el Partido Socialista aquí y en otros sitios ha estado con esas mareas, ha estado con los movimientos sociales. El problema no, no es que no nos hayan votado porque no seamos de izquierda, yo creo que el problema es la credibilidad que se, que se, o, la, o la ruptura entre lo que se dice por parte de los dirigentes, en este caso del PSOE, y y la realidad o, o lo que se hace, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, eh, al final ha pasado pues que los ciudadanos han preferido apostar en este momento por es verdad que también nosotros pues tenemos eh, un montón de votos un montón de millones de votos que están ahí y que no se pueden despreciar evidentemente son muchos más que los de izquierda unida y que los de podemos ¿no? pero pero bueno que han sabido captar también podemos eh, un, un voto pues de, de protesta de castigo y, y un voto de, de personas que realmente eh, sintonizan con esa idea de la casta de que están vendiendo no y que realmente no es cierta es decir Izquierda Unida lleva toda la vida, o lleva, yo por lo menos conozco desde hace un montón de años a Izquierda Unida y a los dirigentes. Otra cosa es que no hayan tenido responsabilidades de gobierno en determinados lugares, eh, pero aquí en Berriozar sí que los han tenido. Y eh, Euskal Herria Bildu, o, o pues bueno, movimientos muy similares, han estado gobernando en Berriozar, llevan ya ocho años. Quiero decir que es que al final, eh, bueno, cuando todo se mezcla, pues no, no, no nos equivocamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que H. Bildu que ha estado gobernando no es casta política? ¿Que Izquierda Unida que tiene. ...ahora una vicepresidencia en Andalucía no es casta política... ...yo creo que el problema es al final generalizar... Y creo que es una cuestión, insisto, de credibilidad de, de la clase política o de las personas que están en primera línea y creo que es una línea que hay que reconducir. Sí, yo muchas más reflexiones en torno a Podemos no sé si, si haría. quiero decir al, al final sí que es cierto que, porque es evidente que sobre todo en el Estado Podemos ha funcionado como una válvula de escape en un momento en que la presión es tremenda. Y es cierto que eh, con unas nuevas formas muy innovadoras y una forma muy mediática y muy directa de llegar y con un discurso muy sencillo de llegar a la, a la gente ha conseguido aglutinar o ser representativo de un movimiento social y popular en el Estado que hacía muchas décadas que no se daba. Eso es cierto. ¿A partir de ahí qué va a ser Podemos o cómo se va a poder estructurar? no lo sé, y además es algo que solamente les corresponde a ellos definir cómo lo vayan a hacer. Lo que sí es cierto es que, bueno, por lo menos desde la izquierda de Berchale sí se ve con buenos ojos que, la que, que, que a nivel del Estado surjan determinadas sinergias o determinadas fuerzas de izquierda, con un discurso totalmente cambiante a, con respecto a lo que hay, y sobre todo con unas formas de actuar. Ahora está por demostrar esas formas de actuar, que son que se llevan a la, a la práctica, pero en cualquier caso van a ser fuerzas con las que la izquierda de Berchale no va a tener ningún problema en encontrarse, ¿no? Y sobre todo, y cara a en, en, en cuestiones de lo, que di, de, de, de lo que digo que es de, de planteamientos sociales, de transformación social y, y luego habría que ver también si somos capaces de encontrarnos en cuestiones ya que afectan a lo que es eh, derecho a decidir y respeto a, a, a la decisión de los derechos a, de los de, a, y respeto ...al derecho de la ciudadanía, de los ciudadanos de las diferentes nacionalidades del Estado español a poder decidir nuestro futuro. Es una cuestión que no se ha tocado. Yo creo que es una cuestión que también ha estado muy presente el derecho, el derecho a decidir en lo que han sido, eh, en lo que ha sido la, las elecciones europeas, sobre todo tanto en Galiza como en Cataluña como, como en Euskal Herria y que, ha sido, y que es fiel reflejo de los propios resultados que, han, que ahí han tenido las fuerzas independentistas también. ¿no? Eh, al hilo de lo que comentabas ahora mismo, Félix, yo quería preguntaros un poco eh, la sensibilidad de la, de la calle. Es que, bueno, pues que Europa queda muy lejos y bueno, no sé si valoráis eh, la importancia que tiene el ir a votar en las, en las elecciones eh, europeas y, y bueno, pues el objetivo que tiene el hacer política en, en Europa. Yo, desde luego, el tema europeo, la verdad es que hasta no hace mucho también creía que Europa ha estado muy lejos. Pero viendo los resultados que todas las leches nos vienen de allá, pues es que cada vez los veo más cerca. Porque lo que sí veo cada vez más desplazados son los gobiernos del propio Estado. Porque mandan una orden de allá y se va todo al carajo. Por consiguiente, yo creo que Las europeas tienen tanta fuerza o más y es una equivocación el que, se, el que la gente se quede en, la, en casa. Es verdad que yo o nosotros desde izquierda a izquierda creíamos que el asentismo iba a ser mayor, que la gente iba a salir menos, pero bueno, nos damos por satisfechos, como he dicho. De todas formas... Nosotros a nivel estatal, a nivel de Navarra, izquierda plural, va a estar ahí y todo aquel que trabaje con la gente, con la izquierda, que esté en la calle, que apoye a la situación que, está, que estamos viviendo en estos momentos y eso, vamos a estar abiertos para hablar con todos aquellos que verdaderamente estén en la izquierda bueno para nosotros la verdad que Europa es muy importante y ya lo hemos venido diciendo durante la campaña que en estas elecciones y sí, siempre es importante votar en todas eh, y en Europa pues he visto lo que ha pasado estos últimos años era ahora mucho más porque se trataba también de desactivar eh, una derecha europea que estaba imponiéndonos sobre todo a los países del sur eh, unos recortes que son bueno pues tremendamente dañinos para la ciudadanía y eso pues está ahí no eh, y el problema es que claro aquí estamos hablando de Podemos estamos hablando de, de otras formaciones que bueno pues que se alegran de su resultado pero claro al final ha ganado el Partido Popular y yo no sé si el señor Cañete será al final con todo este lío del machismo será o no comisario europeo pero eh, es evidente que visto los resultados en el conjunto de, de los países europeos va a haber una mayoría y la hay en el Parlamento Europeo de derechas a mí eso sí que me preocupa eh, pues también mucho no y eso hay que ponerlo encima de la mesa es decir pues eh, algunos están muy contentos porque en Bergazan han sacado buenos resultados y Muy bien, les felicitamos y en el Estado han sacado muy buenos resultados, muy bien, les felicitamos, pero claro, luego en Europa van a venir eh, el tío Paco con las tijeras enseguida, ¿no? Y vamos a ver quién es el presidente de la, de la comisión. Mm, yo creo que es sintomático que un día o dos después eh, de las elecciones europeas venga la señora Merkel otra vez a decir, no, no, a mí habéis votado a Janker o habéis votado a Sulz o a... Eh... Chipras me parece que se llama de, de Siriza, pero al final voy a decidir yo quién es el presidente de la comisión, ¿no? Con lo cual, lo de la democracia eh, europea pues está muy, muy en entredicho y pone de relieve una vez más. Pues que. que la Unión Europea tiene algunos déficits que hay que corregir. Y eso es lo. yo creo que lo más grave de toda esta historia, que al final, pues sí, algunos ciudadanos habrán desahogado, habrán votado, pues habrá cambios a nivel en eh, muchas estructuras de partidos, y bienvenidos sean, pero al final. Eh, los recortes van a llegar y ya está el FMI tocando otra vez a la puerta de los próximos recortes ya veremos en qué queda Sí, hombre. yo creo que al final sobre todo el proceso electoral este que hemos vivido el último el de las elecciones europeas eh, hay una imagen que es muy gráfica para quien se piense que esto no va con él yo creo que la troika es quien te pone quien nos ha puesto a las clases populares eh, la soga al cuello y que es Madrid quien lo está apretando pero quien te pone la soga al cuello realmente es la Merkel, es la troika Y quien se piense que, por ejemplo, o quien se haya podido quedar tranquilo estas elecciones no votando porque así se pensaba que deslegitimaba, siendo una opción muy legítima la abstención, pero quien se pensaba que así deslegitimaba o que mostraba su frontal rechazo precisamente a esas políticas y a Europa, al final yo creo que habiendo opciones de haber dejado mucho más evidente ese, ese rechazo, eh, igual se ha hecho un flaco favor a sí mismo porque favorece, favoreciendo que luego esas mayorías se hayan manifestado, ¿no? Es decir, al final es cierto que el PP ha ganado, pero no ha ganado como hace cinco años, y eso es muy importante. Al final es evidente que estamos en una carrera no a corto plazo, sino a medio o largo plazo, y yo insisto en que esas tendencias que se han apuntado en el, 2009, o sea, perdón, en el, 2000, en el 2013 van a dar réditos y frutos a corto, y esto estamos hablando a corto plazo ya en el 2014 en el 2000, 2014, no perdón en el 2015 estoy yo voy con con el año con el año saltado sí, y eso lo vamos a poder y lo vamos a poder constatar no el cambio y al final es cierto que para cambiar muchas cosas hay que tratar de pensar cambiando primero las cosas más cercanas no y el primer paso que tenemos que hacer para tratar de cambiar precisamente ese tipo de políticas es cambiar Cambiar lo que, lo que es el, las políticas que actualmente se están desarrollando en el gobierno de Navarra. ¿no? Bueno, pues eh, tenemos que ir finalizando. No sé si te Nada, queréis un, una última una intervención que. breve, Antonio. Sí. Eh, yo tengo que dar la razón a José Antonio. Es verdad que el PP ha ganado. Pero es que en todas las elecciones siempre hay uno que se queda por delante. Pero se ha quedado que tenía 24 y ha perdido 8. Y el, y el PSOE ha perdido 9. ¿Que ha ganado? Sí ha ganado, joder, pero si gana siempre así, en las próximas elecciones, que siga ganando así, y la izquierda, que siga aumentando como sea. No, no quería, bueno, eh, hacer... es verdad que entre la Merkel, la Troika, el Banco Europeo, el FMI, todos nos están jodiendo, pero que realmente eh, a estos los tenemos que atar de corto, si no, vamos jodidos. No, bueno, pues, pues para acabar, ¿no? decir que, bueno, vamos a ver qué pasa a nivel, a nivel en los próximos meses, yo creo que sí que va a haber movimientos eh, pero bueno, el problema no, no es tanto que gane en España uno u otro, que también, sino que al final en Europa hay una mayoría clara a favor de la derecha y es muy preocupante no y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que seguir haciendo y eso es lo que tenemos que seguir combatiendo desde la política eh, pues eh, al final defender a, a los ciudadanos y no tanto quizás a algunas entidades bancarias que se les miles de millones de euros y que al final pues no están intentando dinero en la economía real ¿no? y eso es un problema grave que padecen pues muchos ciudadanos en, en toda España y también aquí en Berriozar Bueno pues como decía tenemos que dar paso al informativo Berrión eh, al Visteacros al agradeceros eh, que hayáis venido a ofrecernos eh, vuestros minutos a esta radio para charlar de política en el magazine informativo sobre Berrizar eh, Esquerri Casco, gracias por haber venido sí. Muchas gracias